Pasaron cinco días de las elecciones en la República Argentina y todavía, todavía hay gente que está haciendo la digestión de todo esto. Sí, en esta mañana que de repente a mi amigo Pablo Broder le puede generar un poco de envidia decirle que el cielo está absolutamente celeste, que la Bahía de Maldonado tiene un azul profundo realmente maravilloso y que estamos disfrutando de una mañana de primavera formidable, Nos vamos para allí, para Buenos Aires, para hablar con él. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buen día, cómo estás. Efectivamente, me das una sana envidia, realmente. Por más que acá está, está también el cielo celeste, el sol briz, etcétera, etcétera, pero bueno, también me consuelo pensando que no falta ya tanto para que nos veamos las caras. Falta, falta menos. <coughs> falta menos. <risa> falta menos. ¿Cómo andas bueno, si Bien, bien. bien. Eh, pensé mucho todos estos días. Me acordé mucho de ti, mucho más. Bueno, sinceramente, te de, hemos te hablado te tanto. Seguro. Hemos hablado tanto del tema de las elecciones argentinas y del futuro de Argentina, y, y bueno, este, te reconozco que me genera curiosidad saber tu pensamiento, mira o tu ¿sí? ref, o tu reflexión al menos. Bueno, no, no y, vas a, vas, y y vos y los oyentes saben cuál es mi pensamiento en general. Eh, vos sabés que eh, yo pensaba que un día es un siglo en la política argentina, Como vos bien dijiste, Jorge, pasaron solo cinco días de las elecciones y hace solo cinco días que en este en este tramo de este breve periodo pasó de todo. Mira, las elecciones fueron, no, no diga que sorpresivas, pero de alguna manera podemos charlar un rato de eso. Pero fundamentalmente lo que ocurrió es que eh, luego de las elecciones se produjo casi instantáneamente un hecho que podría haber llevado mucho tiempo, que es la implosión de lo que era la principal oposición. Porque la principal oposición era eh, lo que se llama el partido eh, Juntos por el Cambio, que les recuerdo a mis amigos uruguayos, que es una coalición de básicamente tres partidos. El PRO, la Unión Cívica Radical, que es un partido centenario, y un partido pequeño, que es la coalición cívica. Pues bien, el PRO que era el, que el socio digamos mayoritario de esa coalición eh, de, estaba, está dirigido de hecho por el expresidente Mauricio Macri, que siempre tuvo buena relación con Milei con el candidato libertario este este desaforado y de alguna manera no pasó 24 horas de las elecciones para que eh, junto por el cambio que junto por el cambio Macri con Patricia Bullrich, que era la, la candidata perdedora, gran perdedora de la elección del domingo, eh, dijera que se alían con mi, con mi ley. Y uh, otro de los factores políticos muy grandes que ocurrió es que Macri, el presidente, el expresidente Macri recupera el centro de la escena. Pero a ah, todo esto, como reacción a esta actitud aparentemente introspectiva por más que había conversaciones previas seguramente eh, de mm, el pro o sea macri al, aliándose eh, incorporándose prácticamente a la corriente de mi ley eh, el otro socio el gran el otro mayoritario también que el partido centenario que era el, la Unión Cívica Radical prácticamente en masa Eh, no de Sergio Massa, sino masivamente eh, reaccionó con todo y prácticamente en los hechos ya eh, lo que era una oposición que permitía soñar con uh, desbancar, con romper ese maleficio que tiene la Argentina desde hace casi 80 años, que es el peronismo, quedó prácticamente destruido en estos muy breves cinco días. Eh, creo que a ustedes les habrá sorprendido también <coughs> no solo los hechos sino la velocidad de los hechos eh, y esto es un poco el introito mira vos que no he hablado para nada de lo que pasó con la elección porque lo que te estoy diciendo Jorge es lo que pasó después de la elección las consecuencias político, las consecuencias que un, de la elección que es un hecho político muy fundamen muy muy fundamental no solo por el resultado de la, esta elección, sino por el futuro de la, de la, del armado, de la estructuración política de la Argentina, donde teníamos un partido que podía hacerle frente al casi imbatible peronismo y de pronto, por azar de las circunstancias, esta, esta posibilidad quedó diluida. Eh, vos me escuchaste bien, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Déjame de hacerte un comentario, Pablo. Dale, dale, eh, dale, eh, dale. Mu Muchas veces contigo, este, y no solamente en tiempos electorales, hablamos de un colchón del 30% que es prácticamente eh, inevitable en la República Argentina, que es el colchón que viene del peronismo y que... ...estuvo apoyando a Cristina Kirchner... ...por lo menos hasta hasta hace pocos días... ...te, te escucho... Ahora, ...ahora te escucho muy bajo... ...correctamente... ...ahí, ahora Cristina. sí, ahora sí, ahora sí... No, ahora no. sí ...y sin embargo... ...y sin embargo... ...si miramos este... Eh, ...si miramos los números... Eh, eh, ...eso se está confirmando con la votación que tuvo... ...que tuvo Massa... ...tuvo una votación un poquito mejorada... ...de ese 30% en definitiva... Pero, ...pero el colchón de, de del peronismo... Este ¿sigue sigue estando más vigente que nunca? Es lo que hablábamos permanentemente, Jorge. Hay un 30% de, eh, de edificados eh, acólitos de esa religión que se llama peronismo, que es prácticamente inamovible. Eh, de alguna manera ese 36.7% que sacó Massa, es ese 30 más al, algunos que por eh, azar de las circunstancias sectores de izquierda que no responden puntualmente al peronismo algunos desencantados con la oposición de alguna forma los votan pero esa es el, la masa la masa no no Sergio uh -huh. sino el grupo de gente que sigue permanentemente ese fenómeno que nos que nos ataca y que nos ha atacado desde de prácticamente toda mi vida Ahora bien, Jorge, yo te digo que en, a muchos, tanto en la Argentina como, como fuera de nuestro país, les puede costar entender cómo Sergio Massa puede representar la solución a los mismos problemas que su gestión como ministro de Economía y todo este gobierno se, se ocupó de profundizar. Parece imposible, parecía por lo menos imposible, que en estas elecciones él pudiera... Eh, alzarse con una victoria que en este momento es una victoria parcial obviamente cuando él es el responsable de una mira vos lo sabemos bien no y los mis, mis amigos uruguayos deben estar cansados de escucharme una inflación interanual del casi ciento cuarenta por ciento récord en los últimos treinta y dos años un nivel de pobreza del cincuenta por ciento déficit fiscal espantoso deuda impre, eh, externa impresionante Eh, y se proyecta, por ejemplo, para la inflación, un nivel que se puede suponer cercano al 200% para todo el 2023. Y sin embargo, sacó el 36.7%. Hay más miseria, más devaluación, más escándalo de corrupción. Lo, ustedes habrán leído, tuvimos el escándalo del gate con uno de los voceros, de los personeros de, de grandes del kirchnerismo, paseándose con una señorita desprovista de ropa eh, por el Marbella. Eh, todo esto, y después oh, un señor que creo que no lo hemos llegado a comentar, creo que fue posterior a nuestro último encuentro, que eh, recogía plata en los cajeros automáticos de 48 tarjetas de débito de lo que se llama acá los ñoquis, o sea, eh, acólitos eh Teóricamente empleados en posiciones legislativas, de, de, de auxiliares, eh, que forman parte de la plata que surge negra de la política. Y lo pescaron infraganti prácticamente por una denuncia recogiendo la plata de 48 tarjetas de débito de la gente que pone su nombre y que de pronto puede tener una pequeña comisión de eso que figura como su sueldo. Y, y esto es así, o sea, realmente no, para un eh, espectador desapasionado eh, o un observador como vos y como mis amigos uruguayos que no no padecen de, estos, de estas dificultades, resulta casi increíble que un régimen como este pueda no solo haber triunfado parcialmente tener una una parcial victoria en este en esta primera etapa de las elecciones, sino que tenga serias serias posibilidades de convertirse más en este caso el candidato peronista en el próximo presidente. Pablo, este Sí. Vos sabés que que te equivocaste el, eh, conmigo te equivocaste ahí. ¿Cómo? Porque porque yo imaginé que esto iba a pasar. Ajá. Porque la gente no votó a favor de Massa, la gente votó con miedo en contra de Miley. Totalmente. Y el principal responsable es el propio Miley, porque en vez de en los discursos de echarle agua al incendio que tiene Argentina, le echaban nafta Sí, sí. Y el discurso, el discurso de Massa de cierre de, de campaña no fue un discurso, fue un agravio permanente, de una descalificación y y, y, y, y, y un, un, un contenido un vocabulario tan ordinario en algunos momentos que, que generó miedo la gente la gente este el de mi ley. la gente la gente eh, el de Milay eh, sí no no pero claro el de mi ley pero digo la gente eh, cuando, cuando votó también eh, puso en en eh, eh, en la balanza bueno qué prefiero Todos los, los defectos y los errores de masa, uno conocido, malo conocido, y me juego por eh, esta locura eh, desenfrenada de Milley, un bueno por conocer. Y es como dice el dicho, prefieren muchos un malo conocido que un bueno por conocer. Y en definitiva la gente votó por la platita que hoy tiene en el bolsillo, por poco que sea, porque... Eh, eh, se votó con miedo a quedarse sin esa platita que hoy tiene y sin quedarse sin nada. Ahora, vos tenés y yo factor... creo que el, el, el peor contendiente que tuvo Milley en la campaña fue Milley. Sí, pero te, te agrego algo más. Vos decís, tenés toda la razón del mundo en cuanto a que ese es uno de los grandes factores que determinaron no ya el triunfo de Massa sino la derrota de Milley que por otra parte, tenía, tendría dentro de la lógica política tenía que haber sido previsible, porque un señor, no solo por las características personales que vos acabas de definir, pero sí por un señor que hace dos años era un total desconocido, lógicamente no podría haber tenido la posibilidad de alzarse con la presidencia, eh, aún teniendo un aspecto y una presentación y un discurso y una configuración más normal de la que, como vos bien decís, de normal no tuvo nada. Pero fundamentalmente yo te quiero agregar algo, Jorge, para eh, determinar cuáles son, dentro de las claves del de, eh, triunfo parcial de massa y del triunfo hipotético de la elección del 19 de noviembre eh, en, para llegar a ser presidente, que fue mucho más allá que su discurso, mucho más allá de sus, no logros, porque de, de logros económicos está distante 180 grados, sino la inteligencia, este es un hombre muy inteligente y muy taimado, pero la clave es que él determinó desde el inicio que para ganar, para asegurarse ganar la elección, porque como vos bien dijiste, hablamos siempre de un 30% como piso del peronismo, determinó que para hacerse de, pre de la presidencia, teniendo como seguro solo el 30% de los votos, que necesitaba? Dividir a la oposición. Hasta no hace mucho tiempo, el partido era entre el peronismo y Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio hace, yo diría, menos de un año, galopaba con, la, con el látigo bajo el brazo, Básicamente estaba muy confiado porque los desastres que hacía el peronismo eran tales que tenía, decía que tenía medio la elección como, si no ganada, pero demasiado confiado. Y más a lo que advirtió muy claramente que tenía que alimentar, que crear una oposición. Y todo el mundo sabe que la estructura política de mi ley eh, básicamente estaba conformada y alimentada por gente, y se supone que también por plata, de masa. Y ese fue uno de sus más grandes aciertos. Y, por otra parte, otro de los factores que determinaron juntos, te digo, entonces, la inteligencia de masa para dividir la oposición. El miedo hacia eh, Milley y su el propio miedo autogenerado por ese discurso rupturista, confrontativo, alocado que tuvo Milley. Más una tercera razón es que eh, después de 80 años de ejercicio de la política, el aparato peronista, el aparato, toda la estructura eh, prebendaria y e enquistada en los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales, determinan que pueda ser muy, muy, muy difícil eh, ganarle. Y un, un elemento más, en el último mes, mes y medio, ...que hizo masa con la, plaza de, con la plata de todos nosotros... ...con la plata de nuestros impuestos... ...largó un llamado Plan Platita nuevamente... ...que fue un festival de populismo electoral... ...repartiendo atroche y moche... desgravaciones impositivas, bicicletas, heladeras... ...todo con casi una impudicia... ...usando los elementos de, de, del, del Estado... ...y entonces... El hundimiento de Juntos por el Cambio eh, prácticamente eh, fue un hecho, si no cantado porque nos dolió a muchos, y digo nos dolió porque a mí me dolió mucho también, fue eh, un hecho casi irreversible por una maniobra muy, muy inteligente de este hombre que de escrúpulos prácticamente no tiene nada. Además, Ahora, además un, digo, un oficio político de masa frente a una improvisación inexperiente de Mille, ¿no? Se notó claramente en el manejo de, de, de las estrategias, en el manejo hasta de los discursos cuando, cuando se para solo frente al micrófono y no deja subir a ningún kirchnerista, a ningún peronista, a ningún cristinista eh, de, se, se sacó todo de encima antes de dar el mensaje sí este... es, es impecable, fue impecable <ríe> claro fue impecable ahora, ahora Jorge, yo te digo Frente a esta realidad, que que estos, digamos, este análisis que estamos haciendo para mis amigos uruguayos, es importante, pero creo, quiero referir algo más que uh, ocurre como corolario, como trasfondo, como consecuencia de lo que estamos hablando. Que el país perdió una oportunidad histórica, y creo que por muchos años es irrepetible, que es la de desterrar el régimen del populismo peronista que lo está sometiendo con muy breves intervalos de, de algún gobierno no peronista en los últimos 80 años, desde el año prácticamente 1943. Eh, eh, vos sabés que el 22 de octubre para mí ¿no? eh, hizo posible que un sistema que hasta hace un año nomás, se estaba autodestruyendo por todas sus macanas, por todas sus facetas de corrupción, su ineptitud, su ineficacia, resucitó como si hubiera sido un ave Fénix, resucita de sus cenizas que eran potencialmente finales para convertirse en el, yo no te lo puedo asegurar, pero con grandes probabilidades de ser el futuro, pre, los futuros pre, dirigentes, del partido con la presidencia de masa y no esto no fue por mérito propio de ellos sino por la impericia de la principal oposición que no solo ocurre esto por el discurso de Millet sino también por una interna suicida que tuvo la oposición que fue incapaz de leer correctamente cómo iba emergiendo, cómo iba creciendo la figura de Millet en un en un discurso, como vos bien definiste, de rupturista de extrema derecha, y que no se dio cuenta que esa interna peleándose entre ellos durante tanto tiempo le determinó que la gente también estuviera asciada de ellos mismos. Pablo, tenemos que, que ir redondeando esta, esta primera charla post -elección. La próxima charla va a ser pre-Balotage, un poco más cerca ya del Balotage. Así es. Este, Simplemente, ¿qué sensación tienes para el ballotage? Este, es, eh, Veámoslo así. Eh, mi sensación es que, si bien hay paridad, si yo te diría que eh, eh, palpito, apuestas, como yo apostaría de eh, 60 40, 60 más a 40 me de porcentaje uh -huh. de probabilidades. Sí, coincidimos, coincidimos. Eh, eh, sí, esto es así, es así, por más que a mí me, me no no es, sí, no es sí. de mi paladar. Son datos pero, de la realidad, pero es así, pero, es así. Eh, para mí para mí es eso de alguna manera, pero puede puede ocurrir, todavía puede ocurrir algo más, pero realmente las, las eh, fundamentalmente como te reitero no es solo los méritos del hipotético parcial vencedor hasta el momento que es el peronismo sino básicamente eh, las fallas de lo que fue la principal oposición nos reencontramos Pablo gracias buen fin de semana un, un placer muy grande Jorge. que pases bien adiós chao Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.